Noticias Radio Maitino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio aquí en Radio Maitino, donde vamos a actualizar los titulares, tanto en clave local como en Elche y en todas las comarcas. Comenzamos aquí en Maitino, porque la actualidad de Maitino ronda en、eh, la finca de Don Félix. Concretamente, el verjado de la finca de Don Félix se restaura de nuevo, tras los vientos que hace un mes azotaron todo el término de Elche. La parte delantera del verjado de Don Félix se tumbó, dejando todos y cada uno de los alambres,、eh, bueno, de todos los alambres en el suelo. Se pensó con cambiar toda esa parte para mejorar la seguridad de la finca y el estado del enrejado. Por el momento solo se están p l a n t a d a s las piquetas para más tarde, en las próximas semanas, añadir las rejas y el alambrado exterior. Seguimos porque también comienzan a verse en las fincas de Maitino la floración de algún que otro granado, con especial motivo por el cuidado y el esmero que Alejandro da a sus plantaciones y al huerto de Maitino, con la finalidad de, fom de fomentar y recuperar el antiguo esplendor que el campo daba a Maitino. Seguiremos, como siempre, atentos a que el campo、eh, dé ¿no? esos, esos cuidados que está dando Alejandro、eh, en m a i t h n o También hemos hablado con él en el informativo local. Lo pueden escuchar, como siempre, en los espacios informativos de las 8 de la mañana, las 3 de la tarde, las 8 y las 11 de la noche. Seguimos, seguimos con. La esperada reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico, en este caso en Elche, porque no arrancará este mes de abril. Por retrasos burocráticos, el inicio、eh, se traslada a la segunda quincena de agosto, una vez finalicen las fiestas patronales. Se estima que las obras duren unos seis meses, concluyendo previsiblemente en febrero del año 2027. El alcalde, Pablo Ruz, considera sensato. No entorpecer los actos de agosto que se celebra, como ustedes saben, cerca de Santa María. Esto obligará a trasladar el espectáculo de luces de Navidad a zonas como Traspalacio. El proyecto busca una plaza más verde y más accesible, renovando el pavimento y eliminando desniveles. Se plantarán nuevos árboles para mitigar el calor, sin tapar la visión de la basílica, y las terrazas de los tres establecimientos afectados serán reubicadas provisionalmente. Y un apunte de deportes porque el Elche Club de Fútbol regresa a los puestos de descenso tras caer en Vallecas por la mínima, consolidándose como el peor visitante de la categoría con tan solo cuatro puntos sumados de 45 posibles. La expulsión de Vigas lastró a un equipo que ya e n c a d e n a seis derrotas seguidas a domicilio, situándose ahora a dos puntos de la salvación a falta de ocho jornadas. Toda la esperanza franja y verne se fía ahora de, al factor de campo, donde el Elche muestra, especialmente este Elche Club de Fútbol, m u e su t r a s mejor cara, con dos citas vitales consecutivas en el Martínez Valero ante el Valencia y el a t l é t i c o de Madrid. En cuanto a lo climatológico, la actualización de Del Tiempo para los próximos días, eh, destacamos eh, que nos espera una semana de contrastes térmicos con cielos despejados que dominarán hasta el viernes, con máximas que irán en ascenso desde los 23 hasta alcanzar unos calurosos 27 grados de cara al inicio del fin de semana. Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente el domingo, cuando la probabilidad de lluvia se dispara al 95% y las temperaturas caen bruscamente hasta los 17 grados, devolviéndonos a un ambiente puramente invernal. Hasta aquí todas las noticias en Radio Maitino. Como siempre, pueden seguir informados en nuestros espacios informativos en Noticias Radio Maitino y en nuestra web de Radiotelevisión de Maitino. Que tengan un buen día. Noticias Radio